La persiana Mariano ayer dio Esperad, eh, mejor va a ser que os sentéis Os agarréis a algo, no vaya a ser que os dé un vaído Y os golpeéis en la cabeza Decía que Rajoy ayer dio Una Rueda de prensa ...es decir, convocar a los medios de comunicación en un encuentro... ...en el que los periodistas podían lanzar preguntas al presidente. Esto no debería resultar tan chocante, pero entra en la lógica... ...de uno de los políticos menos dados a exponerse a los medios de comunicación que recordamos. Eso sí, quizás para no producir infartos en su audiencia... ...el presidente tuvo mucho cuidado de no decir nada esencialmente importante. Decir que Rajoy es así porque es gallego... ...es decir muy poco y ser sumamente injusto... ...con los millones de compatriotas de Mariano... ...que llaman a las cosas por su nombre... ...pero es que ayer Mariano... ...sacando pecho con las banderas y el histriónico Sarkozy... ...batió un nuevo récord de ambigüedad... ...escuchad la frase, escuchadla... ...yo creo que ya hemos subido suficientemente los impuestos... ...ahora, eh, dicho esto... ...yo le digo que creo que es perfectamente conciliable... El ir reduciendo el déficit público con no hacer ninguna subida de impuestos más en los próximos meses. Ahora, de la misma manera que le digo eso, pues también tengo que decirle eh, que en la vida nada es para siempre". Pues eso, que no es necesario subir los impuestos para acabar con el déficit público, de momento. Así que, ir preparando ya billeteras, cheques, nóminas o en su defecto, ir empeñando las joyas de la abuela porque la última vez que escuché a Mariano prometer que no subiría los impuestos, no dijo que nada es para siempre, sino que era un no rotundo, un no electoral. Unos meses después, la subida del IRPF es ya un hecho. ¿Qué debemos pensar? ¿Que esta vez tendremos más suerte? ¿O deberíamos vislumbrar en la ambigüedad de Mariano la puerta abierta para algo mucho peor? Para empezar, no sé qué pintaba ningún periodista en esa rueda de prensa. Rajoy es tan previsible que tiene que ser ambiguo para parecer interesante. Temazo ochentero Dice en su estribillo You are no good Y es un pequeño homenaje a nuestro Mariano Ambiguo. Buenas tardes María Tausa, ¿cómo estás? Buenas tardes Gerardo Laguens. Muy bien, decía Mariano Rajoy que nada es para siempre y nuestra persiana pues tampoco lo es. Hoy durará un poquito más de una hora. O un poquito menos, ya veremos. Ya veremos. Según nos dé y según queramos correr en esto del sonido. De todas formas, a partir de ahora os acompañamos en estas ondas binarias de madrid.tomalaproza.net, que es donde nos estáis escuchando. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Gerardo? Pues hoy tenemos varios temas, eh, hemos empezado con este, con este asunto de Rajoy y sus eh, posibles bajadas o subidas de impuesto eh, tenemos también eh, pues por ejemplo vamos a estar hablando de los desahucios, de cómo se están intentando eh, seguir movilizándose contra los desahucios y de las responsabilidades que tienen las eh, entidades bancarias En, en estas situaciones en las que se acaba produciendo un desahucio. Y vamos a hablar de un presentador estadounidense que se volvió loco. Sí, esto ocurrió ya el 21 de octubre del año pasado, de 2011. Seguro que algunos de vosotros o vosotras lo recordaréis, pero nosotros hemos querido sacarlo hoy a la palestra, aquí en la persiana. Dylan Rattigan o Dylan Rattigan estará aquí en la persiana. Eh, vamos a poner el trozo del programa en el que estalla y empieza a vociferar a sus colaboradores eh, en, en, tor en, tor en torno a un mundo en el que no comprende ya. Él está escapando de los stories Tendremos más cosas también, tenemos nuestro sol sin playa Tenemos también el Rincón de Ray Que es una sección que ya estrenamos la semana pasada Y que hoy vuelve Sí, ya va cogiendo forma esa, Ese repaso filosófico, poético Al mundo Y vamos a hablar también de unos y de ceros Vamos a hablar de unos y de ceros Que de... van a ser ceros solo, no según parece sí. Las sopas, ¿te acuerdas que de pequeño eran de letras? Sí. Pues hoy van a ser de unos 10 ceros. Ajá, ¿por qué? porque la ley Sopa, que se vota mañana en el Congreso estadounidense, pues ha, tra ha traído cola y muchas grandes empresas eh, online Van a hacer su particular protesta y también aquí se van a hacer protestas. Y también tendremos, bueno, en esta sección vendrá a hablarnos Dante Sema también para echarnos una mano y ya sabéis que nosotros somos poco doctos en esto de los números sean unos, sean ceros o sus millones de combinaciones posibles. Nos podéis seguir, como bien hemos dicho, en madrid.tomalaplaza.net y también nos podéis escribir en Agorasol Radio, eh, en los dos perfiles que tenemos tanto en Facebook como en Twitter. Nos podéis escribir también a la persiana. arroba Y el teléfono: el teléfono es el 914290189. Pues, sin más. El teléfono al que podéis llamar para increparnos, aplaudirnos, felicitarnos, pedirnos citas, María, María o yo. O yo tal, ya veremos si y la concedemos, pero vosotros podéis llamar y hacerlo. En todo caso, vamos a ir arrancando ya si queréis. En cualquier caso, vamos a arrancar como siempre con el repaso a las asambleas. La jornada de mañana comienza a las siete y media. Eh, será una, un intento de tener un desahucio que se llevará a cabo en la salida de Marcelo Usera en la parada, en la parada de metro de Plaza Elíptica y pues muchas personas intentarán detener eh, un nuevo desahucio. A las 11 eh, se celebra una rueda de prensa de presentación del comunicado para el cierre de los CIE que se lleva a cabo en el FAP. A las 12 eh, se celebra una concentración Acción para el cierre también de los CIE En la delegación del gobierno eh, Que es en la calle Mallorca 278 La gente está convocada a las 12 de la mañana <ríe> A las 12 y media una, hora, una media hora más tarde Se celebrará eh, un acompañamiento Para las familias denunciantes En los juzgados de Plaza Castilla Y ya por la tarde a las 5 eh, Hay convocada una asamblea de, de dinamización De asambleas en la Plaza de las Descalzas Y a las 6 y media de la tarde Vuelve la asamblea sobre forma de la ley electoral a partir de esa hora en torno a las seis y media 7 menos cuarto en la plaza de ópera. A las 7 hay convocada una asamblea de amor y espiritualidad en el templo del sol en la calle Santiesteban, perdón, Sebastián Elcano 14. En el Centro Social Casablanca a las 7 de la tarde empieza la asamblea del archivo físico 15M. Y en, eh, a las 7 de la tarde hay una asamblea del subgrupo de trabajo de espacios comunitarios. Estaba previsto que se celebrara en la habitación 204 del Hotel Madrid, pero ya sabemos que hace tiempo que está cerrado. Sí. Eh, a las 7 y media de la tarde también tenemos asamblea general del grupo de medio ambiente en el invernadero de Atocha. Una buena solución para el frío. En la Tabacalera, una media hora más tarde, se celebra la asamblea de educación. Y a las 8 de la tarde será la asamblea de presentación de propuestas de estructura asamblearia y toma de decisiones. Eh, también por concretar en qué lugar exactamente se producirá, estar atentos a madrid.tomalaplaza.net. A las 8 de la tarde también asamblea del Grupo de Huelga General en Casablanca. Y a las 9 de la noche, asamblea de difusión en red, que será en la Puerta del Sol junto al culo del caballo, y bueno, a la que también estáis invitados a participar. Si queréis, vamos ya con las del jueves, antes de que empecéis o de que tengáis la sintonía con la persiana. A las 2 y media, reunión para la movilización en el derecho a la vivienda, en el Centro Social Ocupado Casablanca, a partir de las 2 y media. A las 6 de la tarde, como todos los días, se instala el punto sol al pie del caballo en la Puerta del Sol. A las 7 de la tarde se debatirán los puntos del orden del día de la Asamblea de Feminismos en la Plaza del Carmen. En la Tabacalera también a las 7 de la tarde se celebra la Asamblea de Política a corto plazo. Y a las 7 y media la Asamblea del Subgrupo de Relaciones Económicas y Laborales que se va a realizar en el Patio Maravillas en Tribunal. Y por último, a las siete y media, Asamblea de Economía, Difusión y Acción en la Plaza del Carmen. Estas son las asambleas que se celebran antes de que abramos nuestra persiana del jueves. Y de las demás os informaremos en esa misma persiana. Puntualmente, por supuesto. Esta delicia cañera con la que nos obsequiaba nuestro técnico de sonido, fue sí, es de Crooked Vultures, una bueno, combinación, no un le estás, de grupos de rock and roll americano Stone y el tema se llama Caligulov. Es el momento de analizar eh, toda la información que nos trae la actualidad. Y una de ellas es la relativa a los desalojos porque continúa la sangría de los desahucios. Las familias españolas que no pueden hacer frente a la hipoteca contraída con los bancos siguen quedándose en la calle y a falta de normas para evitar esto ayer conocimos una nueva noticia que incrementa aún más el drama de los desalojos. Según la plataforma de afectados por la hipoteca, eh, PAH, algún, algunas entidades bancarias, entre ellas Banca Cívica, han, han comenzado a llevar a cabo subastas extrajudiciales. Estas son Calificadas por la plataforma como un procedimiento más perverso si cabe que la ejecución judicial, es decir, los desahucios. Según este procedimiento, el desalojo se puede llevar a cabo por una vía más rápida, puesto que se puede hacer en tres meses con indefensión absoluta para la persona afectada, porque no puede optar a la justicia gratuita, sino que el proceso se hace por la vía notarial. Para colmo, la vivienda se pone a subasta y se puede resolver en tres sesiones. Si en las primeras dos no se ha vendido, en la tercera se puede adjudicar por el valor de un euro. Para analizar este tema, ya contamos con Ramón, que participa en la oficina de vivienda, eh, oficina de vivienda Antigua V de vivienda. Ramón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, ¿es este procedimiento extrajudicial está dentro de la legalidad? Uf, eh, bueno, yo lo que nos ha llegado precisamente de esto es por los compañeros de la PA. De hecho, debe estarlo, porque cuando tuve acceso a la noticia vi que se habían multiplicado por 10 los casos, que eran marginales dentro del número de desahucios, del brutal número de desahucios que hay, pero que en Cataluña creo recordar que había pasado de 10 a 200 o algo así, uh -huh. pero de, de igual de 15.000 que había habido. Pero lo relevante es que ha habido 200 casos, entiendo que, que, que se ha hecho práctico esto, ¿no? que por un euro el banco se ha quedado sin ninguna clase de garantía para el desahuciado con, con la casa y entiendo que también el desahuciado se quedará con la deuda. Uh -huh. ¿En qué se diferencian este procedimiento de la ejecución judicial al uso de los desahucios? Bueno, eh, entiendo que mucho. Eh, no, no soy un experto en derecho, pero hasta donde sea en el proceso de los desahucios, el defendido tiene ciertos derechos, en realidad eh, están muy limitados, porque una vez que has eh, procedido a tres impagos, eh, el banco ya tiene todas las de ganar, eso quiere decir que las costas también van, van a ir para ti, y como el banco en general se va a adjudicar el... El, el piso no, no con este proceso que venís, que venimos comentando, no que hemos comentado, sino, sino con el proceso normal se los va a adjudicar por el 60% valor de, por el 60 ciento del precio de tasación, en general para ellos es un negocio redondo, ¿no? Uh -huh. Eh aún va a figurar como una ganancia y entonces eh, yo decir el banco rara vez va a querer negociar, eh, se ha conseguido negociar normalmente a base de presión popular, pero uh -huh. el banco si tiene de dónde tirar, si tiene avalistas para seguir robando y demás, eh, no va a tener ninguna duda en, en hacerlo. Entonces su, eh, entiendo que mucho peor el proceso el, el proceso este que se menciona, pero pero bueno, tampoco lo conozco en la práctica. Uh -huh. eh, nos comentabas, Ramón, que esta noticia os ha llegado desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Eh, no sé si en la oficina de vivienda habéis comenzado a llevar a cabo o a plantear acciones para hacer frente a, esta, a este nuevo procedimiento. Bueno, en eh, la oficina en cuestión, como te digo, y siendo una noticia tan reciente, no, no lo hemos tratado como tal. Eh, entiendo que, que desde luego la paz contará con todo nuestro apoyo y con toda la capacidad de trabajo que tengamos para, para primero denunciar esta estafa y luego y luego eso, pues, es señalar a las entidades que sigan estas prácticas y, y tratar de abolirlas. Pero bueno, que como te decía antes, es que el proceso de desahucio ordinario también hay que abolirlo, vamos. Uh -huh. Claro, eh, el proceso de desahucio ordinario ha tenido muchos detractores y en los últimos meses hemos visto cómo se pues, ha ejercido cierta presión presión social contra esto y se han podido evitar varios desahucios, pero no sé si con esta triquiñuela legal eh, se puede actuar de la misma forma en cuanto a, a presión social se refiere. Bueno, eh, me temo que lo que presión social se refiere, en principio sí, porque el tema es que el juzgado resuelve una toma una resolución, se ha basado en el proceso este y entiendo que en el otro igual, y lo que tiene que hacer es avisar a la persona, al inquilino que vive, de un día eh, para el desalojo voluntario de la vivienda. Y luego, posteriormente, si no ha cumplido con este día, él, pues, le informa de que la, va a ir el secretario judicial a desahuciarlo y a que el propietario, que en este caso el banco, que se lo haya quedado por un euro, se lo haya quedado por la mitad, que Que bueno, que en cualquier caso, quiere decir, la gente que se queda con una deuda por hipoteca y, y si la hacen en pago, eh, no sé si deberá 200.000 mil o 100.000 mil euros según el proceso que sigan, pero, pero que vamos, que la gente que se queda desahuciada, generalmente ya, ya le da igual, porque con costas de juicio, con deuda más intereses, eh, es alguien que civilmente ha, eh, ha muerto, vamos. Uh -huh. Eh, hablando de costas, de juicios, intereses y demás, eh, vemos que este nuevo procedimiento además se da por la vía notarial y no judicial. ¿Cómo puede afectar esto a los desahuciados o a los que van a ser desahuciados? No entiendo que en perjuicio, pero uf, ahí, ya, ahí ya me cuesta mucho más discriminar, ¿no? porque eh, Quiero decir, el hecho es que, como te decía antes, entiendo que en el proceso en el que el desahuciado ya ha sido desahuciado, por el proceso que sea, entiendo que el judicial debería ser el único válido, eh, pues la situación es la misma, que es el juez el que tiene que mandar a la policía y que la resistencia se, se hace igual. Uh -huh. y, y bueno, y la petición sigue siendo la misma, que la entrega de la causa de la casa, sea por el valor que haya sido, teniendo en cuenta que la tasación inicial fue inflada, el eh, guide y de la deuda, vamos. Uh -huh. Supongo que en la oficina de vivienda habéis eh, oído también la noticia que ha salido hoy eh, que dice que un juzgado de Lleida ha impedido a un banco embargar el salario y las propiedades a dos hermanos que se hipotecaron en 2005 y que no pudieron hacer frente a la hipoteca y que fueron desahuciados. ¿Cómo habéis tomado esta noticia? Bueno, eh, nuevamente a nivel de asamblea tampoco es que tengamos una posición. La noticia es evidentemente positiva. Eh, ya ha ocurrido muy escasas veces que si algunos jueces Eh, bueno, viene a mencionar lo evidente ¿no? que los bancos son los que por un lado libremente tasaban la casa y por otro lado ahora se la adjudican ellos mismos en subastas por la mitad ¿no? Y, y o sea, quiero decir que es un fraude pero vamos, eh, en, en toda regla ¿no? cuando existe la mayoría del mundo el hecho de que la, la casa es la que ha avalado el préstamo, que era también parte de, del riesgo del banco ¿no? y eso es lo que parece que los jueces tienen un pelín más en cuenta uh -huh. pero, pero bueno, en general buenas noticias ¿Crees que este, este caso podría sentar jurisprudencia y que podría ser una nueva vía a tomar por parte de los jueces? Pues esperemos que sí. De hecho, bueno, parece que, o sea, que el término de jurisprudencia, hasta donde entiendo, eh, pues en España no se sienta jurisprudencia a través de las sentencias, aunque luego se puedan apoyar en ellas para, para tomar cierta clase de decisiones. Pero de hecho ya está ocurriendo, así que eh, sin saberte decir hasta qué punto se puede aplicar para futuras resoluciones, Eh y que y que creo que de hecho ya está pasando no que este no es el primer juez que dice lo evidente que no se puede suicidar a una persona para seguir teniendo con beneficios a los bancos y con sus salarios millonarios y al tiempo se está dándole dinero público no es totalmente uh -huh. demencial no no es no no entra en ninguna clase de sentido de justicia vamos. Uh -huh. Eh, Ramón, queríamos analizar contigo estas dos noticias que hemos escuchado hoy sobre, en relación con los desahucios, la de la subasta de las casas por la vía extrajudicial y también la de eh, pues la de este último juzgado de Lleida, pero también nos gustaría saber pues cuáles son las últimas actuaciones que estáis llevando a cabo en la oficina de vivienda. Bueno, la oficina de vivienda sigue trabajando en, en lo que se refiere, en la, en la promoción de... de de estos valores y de estos cambios legislativos que exigimos, ¿no? Que son básicamente que, que se acabe con la especulación inmobiliaria, o sea, concretamente eh, la puesta a disposición del de enorme parque de vivienda vacío a, para, para gente que, que la necesite, eh, la la en pago retractiva para que no haya, o sea, para que cualquier para que cualquier persona que pierda su casa por rever dinero al banco y no poder pagarlo Eh, ...no deba más eh, la entrega de la casa y al tiempo la paralización del desahucio... ...en la medida en la que no exista una solución habitacional para esa persona... ¿no? Uh -huh. ...y también desde luego eh, la despenalización de la ocupación... ...es decir que cuando alguien ya se ve obligado a tomar una, una de las casas vacías... ...para habitarla, eh, para no estar en la puta calle, eh, no, no sea un delito penal y al tiempo que lo que sí que se penalice, como pasa en tantos lados, sea la práctica de tener inmuebles vacíos y tapeados. Esta semana nos hemos encontrado y, y hemos intentado echar a los eh, una mano a compañeros que han entrado en Sebastián Elcano y, mm. y en un edificio que pertenece enteramente a Banquia. ¿no? Mm. Es un edificio que básicamente tienen ahí para especular. Están echando a los inquilinos, que quedan unos pocos, eh, pues según se les acaban los contratos, ...para tener la casa vacía, eh, solo para la especulación. La entrada de eh, Bankia ha dado un paso más adelante en este caso... ...y ha puesto a guardias de seguridad que impidían la libre circulación de las personas... ...y bueno, pues digamos está tomando la ley por su mano... ...y hemos estado ayudando con una pequeña campaña para denunciar como Bankia... ...que además de que mañana, como habéis dicho, desahucia a una familia con dos críos eh, en Ucera, eh pues encima se permita ya tomarse pues, para policialmente la, las medidas por su mano no y lo que sé quiero decir empezar a usar seguridad privada para actuar de matones uh -huh. y ya directamente no sin esta mediación judicial que, que se suponía que era necesario no por muy rico que fueras entonces pues eh, pues eh, andamos trabajando trabajando en ello no en la promoción de todo esto y en la lucha con los casos concretos de gente que está tratando de conquistar una vivienda digna uh -huh. y ya para finalizar Ramón eh, que ¿Crees que estas propuestas pueden tener éxito teniendo en cuenta la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso? Bueno, eh, creo que eh, creo que sí. Creo que la situación o sea, y la vuelta de tuerca que están dando a la situación de los españoles... Eh, Pues le va a llevar a una situación muy. ...o sea, va a llevar a una respuesta social muy concreta, que el grado de injusticia, y bueno, no, evidentemente no solo españoles, sino toda la gente que habita que habita aquí, y el grado de injusticia que se está aplicando contra ella, contra toda la gente trabajadora, eh, es tan tremendo que yo creo que se van a ver forzados a, a tomar esos cambios, ¿no? Porque si algo hay que recordar es que, bueno, eh, por más que, ten, que en sus urnas hayan sacado X reparto, eh, con sus normas y su manera de hacerlo, Eh, la calle y la gente de verdad unida puede puede cambiar las cosas, ¿no? Pues nos quedamos con eso, Ramón, de V de Vivienda. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Seguimos ahora en La Persiana. Vamos a hablar, eh, María, de algo que sucedió en un plató de televisión en Estados Unidos el 11 de agosto de 2011 en pleno momento en el que el congreso de Estados Unidos debatía si sí, expandir el límite de deuda eh, o no y en eh, concreto se trata del programa eh, The Dylan Ratigan Show que es el programa informativo más visto de Estados Unidos de la televisión por cable de la eh, MSNBC que es la, la versión pues sería el CNN Plus de, de, la, de la NBC típica estadounidense <coughs> Es, eh, bueno, básicamente como de repente un profesor, perdón, un, un presentador se vuelve loco y empieza a decir lo que de verdad piensa, eso que no hacemos nunca aquí porque si, si la gente supiera lo que nosotros de verdad pensamos pues igual se pensarían que yo me quiero pegar un tiro <risa> cuando aquí todo está guionizado desde el principio ¿Me claro, re resulta curioso además ver eh, esto en un programa de televisión de Estados Unidos donde siempre dan la imagen de tan contenidos ¿verdad? Hay que decir, y de repente el presentador explota sí explotó totalmente hay que decir que eh, Dylan Rattigan, aparte de tener un, eh, un programa de televisión ahora eh, de, de mucho éxito Bueno, es conocido por haber sido eh, miembro de eh, del, del gabinete editor de Bloomberg, de ese canal eh, bueno o esa plataforma de información económica tan prestigiosa y es ser uno de los grandes críticos entre esa alianza que hay entre poder y dinero o que él, según él, hay entre poder y dinero. Vamos a empezar a escuchar el corte y nos va a ir desvelando muchas más cosas porque te la marinera, ¿eh? Debemos 70 billones de dólares. La solución de los 4 billones de dólares es básicamente la forma que tienen los demócratas para afrontar esto hasta que llegue el año 2017. Eh, no, no podemos estar mareando la perdiz hasta 2017. Estoy diciendo que tenemos un problema enorme y que de esta manera lo único que hacen republicanos y demócratas es eh, los demócratas intentando ganar tiempo y los republicanos republicanos queriéndolo mandar todo al garete. Eh, las soluciones a través de la presidencia que pretenden los demócratas tampoco funcionan. Y yo sé que lo que están haciendo los demócratas al final me va a joder a mí y me va, y va a joder a mis hijos y ningún ninguno de esto está, nada de esto está sucediendo sin la eh, aprobación de los dos principales partidos políticos. Tenemos que seguir aguantando el expolio de dinero, que es lo que está pasando actualmente, es la manera que tienen de robarnos los mercados. Es un hecho matemático, no es una opinión sin más. Eh, si estamos robando decenas, se nos están robando decenas de billones de dólares de Estados Unidos. Eh, no son los republicanos ni los demócratas, es el sistema entero e integrado, el sistema financiero al completo, los mercados, el sistema de impuestos, sistemas todos ellos creados durante dos décadas por los dos grandes partidos. Esto está ocurriendo en todo el país. Si se aplica el plan de los cuatro millones o por eh, el otro para transcurrir el multo hasta 2017 eh, o por otro lado ocurre en este país que el, la, eh, las dos soluciones que se presentan tanto la de eh, los cuatro millones como la de eh, acabar con el sistema de, de financiación de Estados Unidos son imprudentes Irresponsables y estúpidas. El hecho es que, de verdad, eh, llevo tres años diciéndolo aquí todos los días y no veo una sola acción por parte de republicanos, republicanos y demócratas que se niegan a admitir el problema matemático y es que Estados Unidos está siendo expoliada. Espoli nos están robando a través de la banca, a través de los mercados, nos roban con impuestos y ni un solo político está dispuesto a dar un paso al frente para encargarse de ello. Eh, me Podría dirigir, si yo fuese el presidente de Estados Unidos, me dirigiría a los ciudadanos de Estados Unidos y diría. Ciudadanos de Estados Unidos, vuestro congreso está lleno de vendidos y es incapaz de articular de articular una legislación en materia de sanidad bancaria, comercio o impuestos. Porque si lo hicieran, los congresistas perderían su financiación política y por lo tanto no lo harán jamás. Si yo fuera presidente, lo diría así. Eh, vuestro con congreso está perdido y haría lo mismo que hizo en su momento Teddy Roosevelt. Hasta que no pase esto... Eh, hasta lo que viene diciendo también Jimmy Williams, eh, hasta que los políticos no sean conscientes y les quitemos a los políticos la capacidad de gestionar el dinero, esto seguirá ocurriendo igual. La persiana. Esto es lo que decía. Se despachó a gusto, ¿eh? Nada más y nada menos. El, hay que decir que lo que se escuchaba al final del corte... El, el presentador habla una velocidad endiablada. Debo decir que la transcripción apenas me da tiempo de leerla y el trozo que habéis escuchado al final es una coletilla puesta por algún grupo de activista eh, a la hora de colgar el vídeo en internet. Pero en todo caso, eh, bueno, no deja de, de llamar la atención porque es una primera figura. Eh. O sea, es decir, eh, no, el que está ya no es eh, un periodista de Agorasol que pierde los nervios un día. El que está ya es eh, pues un niña Gabilondo o un Hilario Pino. Imaginaos al Hilario Pino. Eh, Una Ana Pastor explotando sí. en los desayunos y diciendo... Pues. Bueno, eso, eso pasa a <risa> veces. Pero quiero decir, de que de verdad exploten. ¿no? Del que de verdad está diciendo esa, esa frase tan gráfica ¿no? de me están jodiendo a mí y a mis hijos. Eso es lo que la, la solución demócrata está aportando. Y es una pena que, bueno, no es una pena está bien que lo hagamos esto en formato radiofónico porque también hay que hablar de estas cosas pero de verdad es muy recomendable ver el vídeo porque se puede ver como los contertulios de la mesa se echan cada vez más y más y más para atrás como intentando Claro, porque además normalmente esto pasa a veces en, en los platos de televisión en los programas, pero son los invitados los que los que pierden claro. los nervios, ¿no? Entonces a mí me recordó un poco en cierta medida esa película Network de Sidney uh -huh. Pola creo que es, uh -huh. en la que se le, le pasa esto a un, a un presentador ¿no? Aunque uh -huh. quiz quizá esté más controlado Hay que decir que Rattigan tiene un nuevo libro Que acaba de salir a la venta en Estados Unidos Ya veremos cuando se traduce en España Pero seguramente ya lo podéis piratear por internet <risa> eh, Se llama Greedy Bastards Es como ambiciosos bastardos ¿no? uh -huh. eh, Lo podéis encontrar Avariciosos bastardos Lo podéis encontrar en, en En las librerías Dentro de unos meses aquí en España Y ya está editado en inglés O sea que podéis bucear, buscar esta información uh -huh. En cualquier caso, pues muy loable Este editorial improvisado y agresivo Que se marcó este presentado. No, no creo que sea tan improvisado, ¿eh? sinceramente Bueno, hay varias interpretaciones En unos minutos lo colgaremos en Facebook Y en Twitter para que podáis verlo La persiana Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche En Ágora Sol Radio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 Estamos escuchando ahora este fragmento, este primer movimiento de la eh, Sinfonía número 20 para Piano y Orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart. Es porque al otro lado del teléfono está ya Ramón Ruiz, que le había pedido expresamente para ilustrar sonorica, sonoramente esa entrada en la persiana. Ramón Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. La es, que es una buena forma de penetrar aquí en este mundo agorasónico a través eh. de Mozart. Sí, eh, Mozart te sirve de, de, de introducción, de Cicerone, por así decirlo ya sabes que al otro lado también tienes a María Taosa, que está aquí en la mesa, escuchándote Ramón, buenas tardes Buenas tardes, María, encantado de volver a contactar en la <risa> Igualmente Y bueno, Ramón, ¿de qué vamos a hablar hoy en este agitado rincón de Raymond? En el que vamos a ir tratando, según podamos, pues eh, temas de actualidad distinta, por así decirlo, actualidad perenne Bueno, pues como veréis, el Rincón de Raymond está todavía un poco por amueblar, entonces vamos a ir un poquito a tientas introduciéndonos en, en el mundo, de, bueno, un poco de profundidad en todo esto. Ya sabes aquello que decía García, Mar, García Márquez, de que el periodismo tiene muy poquita profundidad, es un océano muy extenso, Tal, pues vamos a intentar cavar un poquito más, aunque sea en pequeños espacios. Y hoy eh, va a ser el miedo el que nos dé paso a la reflexión. Entonces me gustaría comenzar este primer momento del Rincón de Raymond, eh, pues aprovechar un texto que encontré el otro día por aquí paseando por mi estantería y que me gustaría compartir con vosotros como inicio de la reflexión. ¿De quién es este poema, este texto? Eh, bueno, el poema es de Félix Grande. El poema eh, se titula La Edad de los Misiles y es bueno, un pequeño fragmento de un libro que se titula Blanco espiritualis. Y dice, tenemos miedo, tenéis miedo. Nosotros, para quienes ni existe la calderilla del poder, subimos por la espina dorsal del miedo. Vosotros, a quienes el poder os he servido matinalmente junto al desayuno, descendéis por la espina dorsal del miedo. Tenemos miedo, tenéis miedo. Pero mientras que nuestro espanto segrega miradas circulares, busca grietas de humanidad a lo largo de la amenaza, Vuestro pánico graso solamente rezuma venalidad y odio. Nuestro miedo es igual que un antílope en el bosque incendiado. El vuestro, un gato oscuro, arrebujado de arañazos. Nuestras manos hinchadas de terror buscan únicamente manos. Las vuestras buscan mapas y torridos decretos y fusiles. Tenemos miedo, tenéis miedo. El nuestro es apesadumbrado y deambulante. El vuestro, acorazado y tumefacto. Todavía pulpos de hipocresía, salamandras bursátiles, todavía hay clases entre los espantados. Todavía hay diferencias de matiz que advierten la víctima en un miedo y en el otro la hiena. Ramón, sería un poco el miedo del, del, de la víctima y el miedo del verdugo, ¿no?, que también existe, este, este miedo de la hiena que afirmabas al final. Efectivamente, al final el miedo es un sentimiento universal y está allí donde hay humanidad hay un pequeño atisbo de miedo el problema, el problema a lo mejor el, el matiz que diferencia un miedo de otro es qué hacemos con ese miedo porque es cierto que existe un, un miedo biológico innato en el hombre que es ese miedo que tenemos ante el peligro ante la adversidad el miedo de que nos coma el león y nos ha de estar alerta, es un miedo necesario para la supervivencia y es un miedo básico el problema es cuando ese miedo digamos que se utiliza o se encauza para otro tipo de fines un tanto más relativos con respecto a la supervivencia. Estamos hablando ya de un miedo más encauzado en lo cultural, en lo social, el miedo que siempre ha caracterizado la religión, el Estado y la economía, este miedo del de infierno o la cárcel o, o el miedo a eso, al abismo de que los bancos exploten. Eh, Ramón, comentábamos que el miedo es algo humano, pero hoy en día vivimos una, algo intrínseco en tu humano, queremos decir, pero vivimos hoy en día en una sociedad en la que pues este miedo está, digamos que, institucionalizado, ¿verdad? Y es entonces cuando se vuelve peligroso. Claro, o sea, digamos que con ese, ese primer miedo básico, biológico, pues a lo largo de la historia se ha argumentado, se ha, se ha utilizado para... Para esgrimir todo tipo de razones y teorías sobre el control de unos individuos sobre otros. O sea, todo lo que es teoría del Estado, la teoría del poder, mmm, o sea, la tradición, por ejemplo, en el pensamiento filosófico, hay una gran rama de la tradición anglosajona, sobre todo teorizada en primer momento por Hobbes. Todo aquello del el homo minilupus, el hombre es un lobo para el hombre, estamos todos a punto de devorarnos y necesitamos que aparezca un leviatán, un monstruo más grande que nuestra propia voracidad para que nos vigile, nos controle y esté siempre apuntándonos con la espada para cualquier mínimo desvío, esté ahí para enderezarnos. Y ese miedo ha sido utilizado... Pues, para todo lo que es la teoría del Estado, en un primer momento una teoría fuerte de los estados totalitarios, del control del individuo total, luego lo, lo armonizaría un poco, lo tiraría más hacia lo que es el proteger la propiedad privada, pero bueno, con un matiz muy similar, en el sentido de que ese control del Estado, ese poder de infundirnos miedo, es una forma de ayudarnos a, de ayudarnos a que no nos matemos unos a otros. Y, sin embargo, esta sería, pues eh, por así decirlo, la tradición conservadora del pensamiento. Es decir, eh, el, el dar por hecho que el ser humano es malo por naturaleza y que, por tanto, eh, necesita de ese control, eh, ya sea a través del miedo, de la, del, del miedo que genera la violencia. El, el, bueno, ya se enseña el palo y el perro sabe lo que hay detrás del palo. No no tiene que ver el golpe otra vez cuando ya lo ha vivido, ¿no? Claro. Uh, es un... Es una forma de, pues eso, de ejercer ese control, de, de, de obligarnos a, a estar siempre resguardados, de tender hacia esa, esa seguridad de, del hogar, no tener que pensar en, en el abismo de qué habrá más allá. ¿no? Es, un, es un, una tendencia conservadora en cuanto bueno, nos, nos inflige esa obediencia y esa necesidad de, de dominio. Me está viniendo a la mente ahora una, una frase de... ...de la película Una Historia del Bronx... ...en la que el chaval está hablando con el mafioso del barrio... ...y en cierta confianza en una, en una comida... ...y le pregunta ¿qué es, qué es mejor, que te teman o que te quieran Efectivamente, es la otra forma de, de encauzar este tema... ...y es como otra de las... ...la tradición que se contrapone a este... ...a esta caracterización del Estado... ...como el que impone miedo, el que, el que tiene que pegarnos... ...el que tiene que llevarnos por el buen camino... Es, Otra concepción un poco, digamos, más positiva del Estado es pues, eso que nos quieran, ¿sabes? es el amor. Es, bueno, hasta el propio Eric Front decía, bueno, al final el arte de amar, esa, esa capacidad de amar será lo que nos salve del enajenamiento y de la omnipresencia del Estado. Pero Eric Front lo que hace es bueno coger una tradición que viene de Spinoza principalmente y es eh, otro, otro tipo de Estado, un Estado que no nos tiene que estar amenazando, sino que nos tiene que ayudar precisamente a no tener miedo. Es el hecho de que exista un Estado, de que hayamos conseguido unificarnos todos para tener un poder más allá del individuo, más allá del poder concreto de la persona, pues tiene que ser un respaldo hacia esa búsqueda de, del conocimiento, hacia esa búsqueda de la libertad, hacia esa felicidad, y no un atenazarnos en, en el miedo, en atenazarnos en, en el castigo, en, en la vigilancia. Ahí, eh, bueno, supongo que nosotros tememos <coughs> En lugar de al oso, al, al, al lobo o al espíritu eh, pero tenemos una, una gran cantidad de miedos cotidianos, eh, bueno, desde el ámbito personal, el, las fobias o terrores que pueda tener uno, pues como, por ejemplo, el miedo a los pájaros o, o el miedo a las alturas, eh, cosas tan pequeñas como esas y que uno debe lidiar en, en soledad, y luego todos esos miedos que se han ido transferenciando, ¿no? El, el lobo sigue estando ahí, eh, que puede ser un atracador en la calle quizás, o... O la furia de los dioses, la furia de, de, de un tutatis que derrumba el cielo sobre nuestras cabezas, eh, sigue estando ahora, ¿no? aunque se llame Goldman Sachs. Efectivamente, o sea, digamos que el Estado no inventa el miedo, no es que de repente se junten unos cuantos y digan vamos a inventar algo para dominar a los demás. no Lo que hace es aprovechar ese sentimiento que está ahí y que es un mismo sentimiento... Que, que nos impide muchas veces avanzar en nuestra propia camino, en nuestra propia vida, en seguir hacia adelante o sea, esos temores cotidianos de los que hablas están presentes y, y es el, el encauzar esos temores ese miedo hacia, hacia lo otro, hacia lo distinto hacia lo diferente, otra gente, otras religiones, otros sistemas, es, es lo que encauza ¿qué pasa? que pues lo que hablábamos antes de Hobbes ¿no? el Estado antiguamente este, toda esta idea del de Leviatán, de el Estado nos protege de nosotros mismos, bueno, se basa en un contrato y se basa en que ese contrato está firmado entre el individuo y el Estado. Y hay como una especie de cauces, el gobernante, que por aquella época pues solía ser, o por lo menos en la tendencia de Hobbes, es el gobernante totalitario, es el que se aboga como el, el capaz de utilizar ese, ese miedo, de, de utilizar la violencia, como un poco para encauzar el... el los, los límites del miedo y por dónde puede ir y no puede ir el individuo, uh -huh. que tiene que temer, tiene que temer siempre a ese, gran, a ese gran monstruo. Pero hoy en día se da la paradoja de que el contrato, ese supuesto contrato que firmamos y que ya de por sí tendría muchas cláusulas de las que podríamos hablar, no existe el contratante, el Estado parece que está disuelto, el miedo se ejerce desde, desde una oscuridad, desde unos mercados ahí, etéreos que no conocemos, con unos rostros que no conocemos, con unas multinacionales que parecen ejercer un poder omnívoro y que son los que en el fondo nos, nos atemorizan y nos dicen, eh, cuidado que vuestra deuda ahora ha crecido, temed la prima de riesgo ahí que parece como una especie de fantasma con colmillos puntiagudos dispuestos a devorar a los estados. Se parece casi a ese miedo infantil que teníamos todos de pequeños del hombre del saco, ¿verdad? Totalmente, totalmente, es un... Es una forma de, no sé, de miedo a lo desconocido. Cuidado, mm. volver a meter vuestro dinero en los bancos, eh, darle dinero, que no se derrumben, por favor, que, que las empresas sigan siendo grandes empresas, que, que todo siga como está... Porque si no, está lo desconocido ahí. Y lo desconocido es malo, es un coco. Viene, viene a por nosotros y nos puede devorar. Sonría, mañana puede ser mucho peor. Eh, Ramón, esta sección la vamos a despedir todos los días con, con alguna canción. Pero en el día de hoy nos has querido traer un pequeño poema para ilustrar la despedida, ¿verdad? Sí, antes de dar paso a la música, que hable en su lenguaje. Que hoy, sí, me parece un, un buen final... Eh, Un micropoema que otro día encontré por aquí, por la red, me, me lo facilitó un amigo eh, por, por el correo, y me parece muy certero, muy sencillo, pero que dice mucho de, del tema que estamos tratando. El, la autora es Ajo, que es una micropoeta que anda últimamente... Estaba es es micropoeta porque escribe poemas pequeños, no porque, no porque mida eh, menos no, de no la 50 personalmente, no puedo hablar de su tamaño físico, aunque... No siempre lo pequeño tiene por qué ser menos importante. No, no, no, muchísimo menos. Adelante con ese micropoema. También, en general, detecto mucho miedo y poco peligro. No hay peligro suficiente para tanto miedo como tenemos. Y bueno, así de micro es. Y tan micro como suena. Sí. Eh, Ajo, ¿era, ¿era su nombre? Ajo. Eh, pues buscad eh, el ajo si queréis eh, encontrar perlas como esta eh, y para despedir, ¿qué sintonía, qué música que hemos elegido para irnos sin este, bueno, con, con un poco menos de desazón de desazón por el miedo? Bueno, pues un compositor que asusta bastante, como Richard Wagner y un fragmentito de la obertura del Fausto Pues Fausto, que también es otra obra que da miedo, eh, de Wagner, sonando aquí en la persiana, y despedimos a Ramón Ruiz, que seguirá con su rincón la semana que viene. Aquí seguiremos con el miedo justo y necesario. Hasta la próxima semana, Ramón. Un abrazo, hasta luego. Bueno, y cuando suenan los celtas cortos, ya sabéis que está aquí Claudia González con su sección de... Sol sin playa, pero hoy va a ser sol sin dignidad, porque desgraciadamente toca dedicar este espacio a denunciar y poner en conocimiento una situación que es consecuencia de las malas prácticas del turismo Y cuanto menos pues una vergüenza para esas sociedades que se consideran desarrolladas no te vas, qué, qué mal rollo Sé sí que ahí. empezaba muy feo pero es que no, el tema no, es que yo, me yo, lo pide de que verdad ya ¿eh? estaba abriendo ahí el explorador Digo a ver qué tengo que poner en Google ahora, qué imágenes maravillosas me va a mostrar Pon en Google Andaman Andaman Las, las, las imágenes maravillosas te van a salir Porque mm. son unas islas espectaculares ...que pertenecen a la India... ...y que están situadas en el, en el Golfo de Bengala... ...el archipiélago formado por 204 islas... De ...entre ellas hay, ci hay cinco principales... ...llamadas las Gran Andaman... ...y os invito a quienes estáis en casa también... ...a que lo busquéis, igual que Gerard... ...estoy en ello, en mi ordenador... ...tiene poca memoria RAM y va como va... ...Andaman, vamos a buscarlo... ...y pues mientras ya... tú nos vas contando... ...ya este... verás, aguas turquesas... ...vegetación impresionante... Esto es maravilloso. ...arrecifes de coral... Pues las Andamán están habitadas por los Yaraguas, que es un pueblo milenario y cazador, recolector, de unas características muy, muy concretas. Tienen, son de piel negra, tienen el pelo rizado y son bajitos y delgados. Pues bien, en este lugar tan paradisíaco que estáis viendo, sucede algo bastante denigrante. En 2010, la organización Survival International, el movimiento de los pueblos indígenas, denunció los safaris humanos a los que los Yaraguas eran sometidos grupos de turistas guiados por operadoras locales eh, que llegan por carreteras prohibidas hasta los poblados, que son reservas, para que los extranjeros les, les observen como si fuera un auténtico zoológico. Uh -huh. Les tiran dulces, galletas desde los taxis para que se acerquen y así los extranjeros les puedan fotografiar. Es, ¿Qué os, o sea, ¿qué os parece? Me parece? Me parece, sin duda, es lo más repugnante que hemos tenido en la persiana en bastante tiempo, ¿eh? Pues, pues espera uh -huh. que todavía queda más. Eh safaris humanos. Porque las últimas noticias sobre ello llegaron gracias a un periodista de The Observer, el diario británico, quien recogió imágenes en las que la propia policía eh, era sobornada por, las, por estas compañías y obligaban a las mujeres de Araguas a bailar para los turistas y a guiarles hasta ellos. El caso de este policía en cuestión, pues eh, recibió 240 euros por hacer Esta, esta barbaridad y en el vídeo se ve a una mujer bailando mientras un hombre también yaragua pregunta que, que dónde está la comida que, que le han prometido es simplemente pues vergonzoso y después de saberse esto se ha llegado a prohibir este tipo de safaris entre muchas pues comillas se han tomado bueno ciertas medidas eh, más de, más que nada de organizaciones eh, internacionales el vídeo este del que hablábamos podéis verlo en la página de survival de esta organización internacional y ahí os manda la noticia de The Observer, en la que se publicó. En definitiva, pues, la realidad de un pueblo indígena que vive acosado por el turismo y por sus intermediarios, incluida, como, como acabo de explicar, la policía, y hasta que el gobierno indio eh, ha tomado cartas en el asunto de, de alguna manera. Survival eh, escribió a ocho compañías que organizaban estas excursiones y cuatro de ellas retiraron la publicidad en internet de esas salidas, de esas excursiones y otras cuatro y otras las cuatro parece ser que lo siguen que lo siguen haciendo. Además de las propias empresas, hay otros intermediarias extranjeras que los proporcionan. Uno de los problemas eh, que plantea Survival es que esta gente puede contraer enfermedades para las que no están inmunizadas eh, y a las que no se han enfrentado nunca. Y están presionando al gobierno indio para que cierre esta carretera ilegal conocida como Andama Andaman Trunk Road, además de repartir folletos informativos en la isla para los turistas para informar de que no participen en esta vergonzosa actividad. Pero me parece de verdad absolutamente increíble, impensable sí, sí, es que no hay no hay palabras Porque en cierta medida siempre pasa eso un poco, ¿no? Siempre que uno... Eh... Una fascinación, está un poco entre el límite de la fascinación Sobre cómo viven los otros, pero llega a ser... O sea, so, sobrepasa tanto ese límite que llega a lo vergonzoso Sí, lo... Es el, el, el tema de lo que te iba a decir es eso Que es imposible que yo vaya a ningún sitio eh, Ya sea en el centro de la Amazonia como en París sin influir en la vida de esa gente. Es, es inevitable que, que siempre va a haber una influencia por parte del visitante. Claro, es como claro que sí. un poco como lo pasaban los viajes temporales, de no toques nada, tal, no mm. sé. Es imposible no tocar nada. Pero de ahí a, a tirarle dulces a, a una persona como si, como si fuese un animal, o a bueno. pensar que, que es tuyo, no sé, es... No sé, quizá por novedoso, es verdad que si vivimos en un mundo donde existe el turismo sexual, por ejemplo, o donde existen todo tipo de salvajadas eh, relacionadas con el turismo, pero nunca he visto una cosa parecida, ¿no? El... Pues, como bien dices, parece que hay que plantearse muchas veces dónde acaba el interés por otras formas de vida, ¿no? Y, y dónde empieza el poner en práctica toda, toda la bajeza del ser humano, ¿no? Y mm. no solo por este caso, sino por muchos otros en los que, como bien señala el artículo que he leído en Periodismo Humano, que os recomiendo... El turista pasa de visitante a invasor, prácticamente. Nombraré algunos casos de los que podríamos hablar largo y tendido, pero que de momento se pueden quedar en reflexión sobre ello. La comunidad Himba en Namibia, que probablemente la habréis visto alguna vez, porque son muy llamativos, se eh, cubren el, el cuerpo con barro rojo, con arcilla sí, roja. Sí, sí. hecho hay, hay sí. un reportaje de Lenny Riefstein, ¿no? Bastante interesante de fotografías de ellos. <risas> pues como, eh, comenzó con un caso parecido, ¿no? una especie de safari humano y hoy pues, muchas mujeres han llegado a ciudades cercanas para ejercer la prostitución lo que ha conllevado que contraigan el sida y que lo propaguen porque la poligamia allí es, es, un, es común Igualmente muchos otros han abandonado el pastoreo que es de lo que vivían hasta el momento y viven el turismo y se han encontrado hasta casos de alcoholismo Todo gracias al turismo. Un poco, bueno, pues por ejemplo a la línea en la que están viviendo otra, otra cultura indígena, ya hace tiempo expoliada y amasacrada, como es la de los amerindios, ¿no? Del norte, por ejemplo, eh, donde las tasas de alcoholismo son muy muy muy muy superiores a las de la población blanca estadounidense. Sin embargo. Eh, Apenas bebían los, los indios antes de que, de que llegara el Hombre Blanco ahí, ¿no? Ajá. Ahora el, el, la vida, bueno, claro, es una situación mucho más controlada, por así decirlo, porque eh, hace 300 años que empezó la colonización allí, pero en todo caso eh, es un poco lo mismo, ¿no? El, el, ¿El indio queda reducido a ser un mono de feria o...? Pues similar o Otra parte de... Similar, algo, algo así Del sistema Y cuando no es un mono de feria Se le utiliza para expoliarle prácticamente Es como en el, en el artículo este de Periodismo Humano comentaba ¿no? Todo gracias a los indígenas Pero sin los indígenas eh, eh, Kalahari Plains Camp Es por ejemplo un buen ejemplo de esto no Es un complejo turístico que está en Botswana Que ha arrebatado literalmente los terrenos a los bosquimanos Que se dedicaban a la caza justo en esos terrenos y otros recursos también, pues como el agua para construir piscinas descomunales. Y así una buena cantidad de ejemplos de los que a veces podemos ser partícipes mmm, nosotros mismos sin darnos cuenta, sin ir más lejos, estos programas de realities en los que una familia española convive con una tribu. Sí, estoy viendo ahora imágenes de Kalahari Plains Camp y es que parece un resorte. ¿eh? Es que es un, es es un, un resort. gran resort. Es un gran resort, sí. mm. Sí, en ese sentido de lo que hablabas, muchas veces pues tenemos que tener cuidado a veces ¿no? los periodistas cuando hacen este tipo de reportajes en el que pues sacan a relucir la vida de varias tribus indígenas, pues hasta qué punto estamos informando y hasta qué punto estamos creando ese morbo ¿no? en torno a la vida de otras personas que es totalmente respetable. Sí, porque a veces no hace nada más que mmm, entorpecer ¿no? la, la vida que, que tiene esta gente. ¿no? La Fundación Cear ya cursó a cuatro de interferir en el proyecto de desarrollo que incentivaba el cultivo, las, fu las fuentes de agua, eh, de pag por pagar con dinero a las personas que salían, que salían las personas, a estas personas indígenas que salían en el programa. Uh -huh. Y es dinero con el que les han pagado y que han gastado en pocas en cosas poco útiles uh -huh. porque en realidad no les van a servir para su vida cotidiana. No, uh -huh. no, no son cultivos, no son... O sea es algo que está en, está fuera de lugar en lo que en lo que su vida cotidiana necesita, ¿no? El dinero. Y para ellos pues esto ha sido esto ha sido entorpecerles además de que se, se queja también esta esta fundación de que se ha introducido el alcohol en, en estos pueblos. En la Ahí lo de todo lo que estabas diciendo eh, he recordado aquellas imágenes eh, que se hicieron tan populares hace un par de añitos eh, de esa tribu fronteriza entre Perú y Brasil que no había tenido contacto jamás no sé si recordaréis las imágenes eh, eh, son imágenes, fotografías tomadas desde un helicóptero en el que se ve como esta tribu Eh, virgen completamente, que nunca ha tenido contacto Con, con el con el, ser, eh, con el occidental Por así decirlo, o con la civilización Moderna, eh, de repente Ven el helicóptero y todos Echan mano de las lanzas eh, Intentando lanzarle, o sea, tirarle algo al helicóptero Que bueno, parece algo hostil, ¿no? Cuando lo vi en su momento pensé No sabéis... Qué Cómo de, de, de importante es que luchéis con esas lanzas lo, lo más que podáis, ¿no? De, de lo, lo peligroso que es esa, esa cosa que podría haber sido nada más que un, algo curioso para ellos, ¿no? Ese helicóptero que hace lo que, que lo que luego lleva, ¿no? Decías antes de cómo cambiaron eh, la vida en cuatro de, de esta tribu que sí, participaba como... en su reality. Mm. Eh, Hay un caso muy concreto de, una, de unos exploradores que, que fueron al Amazonas y le regalaron a una tribu un mechero. Quiero decir, un mechero es algo muy útil. Eh, para cualquier, cualquier ser humano del mundo que le des un mechero, eh, le estás haciendo un favor porque le puede, permite hacer algo tan esencial como fuego. Lo que pasa es que en el Amazonas el fuego se guarda en zonas sagradas, separadas de la humedad es tan grande que el fuego se apaga. Y de unas tribus a otras tienen eh, guerras por el fuego. Es decir, se, se matan los unos a los otros eh, para llegar a acceder al rincón del fuego y robarles el fuego para poder llevárselo a su... A, o sea, quiero decir, en esos límites estamos. Un mechero es eh, algo tan sencillo para nosotros y es una auténtica revolución para ellos, ¿no? Entonces, muchas veces damos las cosas como... Es que muchas veces no sabemos cómo podemos interferir. Eh, recuerdo también que hubo una época de hambruna hace años, me parece que fue en Nicaragua, Y las organizaciones internacionales empezaron a reclamar pues alimento, tal y cual. Entonces, mmm, se llegó a enviar eh, una cantidad de comida y sobre todo un tipo de comida que interfiere negativamente en la dieta de esas personas. Quiero decir, esas personas a lo mejor no comen sopa de sobre. No sé si lo has pensado. Quiero decir, son no conocemos las necesidades que, que tienen en otros sitios. ¿no? A veces pecamos de, de paternalistas, ¿no? Efectivamente, y creo que eso es un problema. Uh -huh. Pues muy bien, Claudia. Está muy bien conocer eh, otros tipos, pues formas de estar concienciados con el turismo masivo también. Y lo que no hay que hacer. <risa> y lo que no hay que hacer. Vamos a nuestra After ¿te parece? Venga. After Sun! After -san. Y hemos llegado a nuestra sección de humor en la persiana y hoy con un invitado muy especial del que hace ya unos meses, unas semanas que, que no sale en los medios, y es que pues no. bueno no, no salvo. Eh, expresidente José bueno, ayer, Luis Rodríguez. Zapatero, ayer, ayer salí, ayer. Buenas tardes, antes de nada que no me ha dejado usted presentarle, ya sé que usted tiene muchas ganas de salir en los medios y no, hablar. La, la verdad es que no, pero bueno, presente, presente, presente. Pues tenemos con nosotros al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que desde que, que el PSOE perdió las elecciones y el bueno, PP vuelve bueno, a estar en el... Bueno, las perdió Alfredo. Vamos ¿Eh? a al empezar poniendo los puntos sobre las IES. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, presentado está, porque usted es inconfundible, como... El, el carisma, es el carisma. El talento que le, que le delata, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo lleva estos primeros meses sin, sin ocupar su escaño en el Congreso? Pues eh, muy bien, muy bien. Ayer eh, estuve con, con el bajito del bigote. En este, el bigote. ¿José María Aznar? Eh, sí, sí. Y luego con Felipe también. Y con el rey. Sí, mire usted, estuvimos, sí. estuvimos ahí. Estuvo, ¿Tiene estuvo. usted la agenda más apretada que cuando ejercía. M más, más apretada que, que la cintura de Ana Obregón. Eh, o así. que nuestros cinturones, señor presidente. Ah, ex -presidente. Eso es cosa de Mariano, ni yo no me, no me diga nada. Permíteme que le pregunte, ¿usted quiere que nos refiramos a usted como expresidente o como presidente? Yo prefiero que me llames José Luis, José Luis. por el hecho de, de que el poder no me ha cambiado, puedes ver... O sea, Tengo aquí, esta corona de oro que llevo, el, el Audi de la puerta, esto, no, esto a mí no me ha cambiado. ¿De verdad que no le ha cambiado eh, no, en los no, últimos no. siete años de gobierno? Hubo un momento mmm, que dije, a ver, a ver, José Luis, pero luego ya se me pasó. ¿Cuándo fue eso? ¿Puede que fuera mayo de 2010? Mm, en verano de 2008 también, no crea, ¿eh? No crea que era... El momento que se fue Solves Y ya ¿Y a qué se está dedicando ahora? Pues eh, He tenido que dejar los bonsai Entonces Everyday Bonsai Ya no puedo Entonces pues nada Escribo mis memorias Muy bien, ¿y en qué se está centrando? A la hora de escribir sus memorias ¿Qué es lo que le gustaría destacar? En... Mi capacidad como hombre de estado básicamente eso es tirar alto eh sí, José sí, Luis sí, sí, sí. a mí me han dicho José Luis que se está haciendo usted una casa en Las Rozas en, en, bueno su información es inexacta <risa> porque se la están haciendo no, no porque es en onda no importa ah, ah, usted y también es verdad que tengo alquilada una emboadilla mientras tanto que pago dos mil euros al mes o casi una, una barbaridad pero bueno Bueno, usted pero... los tiene. ¿eh? Sí, sí. Ah, no, no los habéis dado vosotros. <risa> y qué tal, qué tal le está pasando estos meses, estas semanas con su familia al lado de sonsoles y sus hijas. Bueno, a ver, por los sonsoles bien, pero las niñas están en una edad muy rebelde y es a veces es difícil eh, hablar con ellas porque tienen el death metal a todo, a todo volumen. <risa> ¿Qué le aconsejaría a Mariano Rajoy Que le acaba de relevar En el cargo de presidente del gobierno Silencio sopas. incómodo ¿eh? Sopas. Eh, bueno, le recomendaría sopas En primer lugar ¿Y menos insidias no, sobre los impuestos? Las insidias eh, Bueno, a veces mejor A veces peor A mí él me tenía envidia Y yo a él le tengo insidia O sea que... Mm. El caso es que, eh, bueno, le diría Mariano, marianete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Déjeme que le haga una pregunta incómoda. ¿Chacón o Rubalcaba? Rubal, Rubalcón. ¿Y en qué se basa para ir por la calle de en medio? ¿Por qué no decide usted, Zapatero? Vamos la que... a ver, es una, es una pregunta fácil. Rubalcaba o Chacón, no me diga usted Rubalcón. Eh... Rubicón. Chavalcaba. ¿Te gusta? ¿Me gusta más Chabalcaba? No, no me quedo conforme con la respuesta. Karma Rubalcaba. <risa> Alfredo Pérez Chacón. ¿Cree usted que el PSOE va a poder regenerarse como bien están...? Diciendo ambos candidatos Precandidatos Yo um, sí, Soy optimista Soy optimista Algunos dicen Que soy gilipollas <risa> Pero en general Pero no Soy optimista sí, sí, <coughs> Soy optimista ¿Y cómo afronta La nueva etapa? ¿Cuáles son sus planes A partir de ahora? Ya le he dicho he Escribir mis memorias Mañana que gane el Barça Porque Porque no me ha caído Nunca bien Mou Y Y ya está Oiga, ayer salía, no sé si usted está muy presente en las redes sociales Pero hablando de MOU y de fútbol Decían que Pepe, el futbolista del Real Madrid Salió del armario ayer ¿Qué, ¿Cómo lo considera? ¿Cómo opina sobre esto? ¿Perdone? ¿Que salió del armario? Así decían en las redes sociales Hoy parece que después desmentían todas esas informaciones O sea, que usted cree que no ha entrenado porque ha salido del armario Yo no creo nada, yo pregunto solamente Yo solo digo una cosa ¿Quién trajo a las tropas de Irak? Zapatero ¿Quién dejó que los homosexuales se casaran? Zapatero Así que Pepe Puedes coger de la mano a Cristiano Y yo os declaro marido y marido Muy bien, usted haciendo gala de su talante como siempre Oye, no tenía... Oiga. Oh, disculpe. No hemos quedado en que eran José Luis. Sí, José Luis, pero me llaman de usted. No, bueno, no bueno, bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Usted tenía disputas con Rubalcaba por su afición al Barça? Porque Rubalcaba era madridista, madridista, ¿eh? No, no, no. ¿Con Alfredo? No, no, no. no. Mire, a mí la verdad es que no me gusta el fútbol. No, no, no le digo de verdad, no. Lo que pasa es que había que negociar con los catalanes y ya sabes ¿cómo se ponen en tabla? está muy parco de palabras oye ¿eh? de todas formas tampoco nunca he sido yo muy de hablar de todas formas hay medios que, que lo ensalzan porque usted sí que dio la cara ante los recortes y no como Rajoy que se ha mantenido escondido todos estos días bueno hay que decir que yo tampoco di ruedas de prensa ¿eh? y decir comparecencias está muy bien que lo reconozca lo admito, lo admito, como no soy yo pues lo puedo admitir si fuese yo de verdad pues no podría Muy bien, pues... Oiga, me, me, va a, me, va a permitir, me va a permitir que le diga una cosa. ¿Qué plato? Digo, ¿cómo se llama esto? Estudio. Estudio. Que es precioso, ¿eh? Les ha quedado. Les ha quedado Faltaría quizá una foto de Pablo Iglesias, un, una, un, una ceja o algo así. Para... Las, de, ¿Las de Gallardón, por ejemplo? No, no, no, una más picuda, menos peluda, más... <risa> más. Uno, unos ojos verdes. Una... Hemos tenido antes aquí a, a, una, a una fusión entre el PP y el PSOE, Spiderman, que es rojo y azul. Ah, no, no, no lo había pensado, no lo había pensado. Pensaba que decía que era fusión porque se tapaba la cara, como, como los diputados de uno y otro lado. También podría ser, muy bien tomado. Eh... Expresidente José Luis Rodríguez Zapatero Le agradecemos que haya estado aquí en Agora Sol Aunque no haya dicho mucho yo, pero lo yo quiero decir una cosa A todos los españoles En el momento En el que vean que los mercados Se cierren sobre ellos cierren los ojos Den tres golpes de tacón Y repitan En casa se está como en ningún sitio Pues ahí quedan sus palabras Muchas gracias Presidente Vaya, Sonsoles ya. le tienen la sopa preparada, la sopa. Um, sí, la sopa. La, vamos con la sopa, ¿no? Vamos con la sopa. Bueno, pues me voy yendo. Voy, ya voy, cariño, voy. Revolución binaria. Como todos sabéis esta sintonía cibernética quiere decir que ya están aquí los ceros y los unos y hoy vamos a hablar pues de la sopa que se ha ido a tomar Zapatero, no. Vamos a hablar de otra sopa. De la ley sopa que pretende aprobar el Congreso de Estados Unidos estos días, que responde a las siglas en inglés de la norma llamada Stop Online Piracy Act o cese de la, pila, de la piratería online. No porque... tiene nada que ver con el hecho de que algún congresista estadounidense se quedara dormido durante la votación de la misma. No tiene que que se quedara sopa. Podríamos hacer el mismo chiste con José Blanco, ¿verdad? Bueno, sí. En todo caso, con esta nueva legislación el gobierno de Estados Unidos se guarda el... El derecho de cerrar todas aquellas web que propongan eh, que propaguen contenido protegido. Según ha defendido 15 Hack, la asamblea de hackers del 15M sería 15, 15 Hack. 15 ¿no? Hack. Sí, sí, no, así porque como estamos hablando de Estados Unidos, la asamblea de hackers del 15M. Esta nueva ley afectaría al 99% de las páginas web, incluidas entre otras, toma la net no suena, ¿verdad? Sí. O SpanishRevolution.net, que alojan todo tipo de contenidos. Pero no son los únicos que se han mostrado en contra. En Estados Unidos, grandes conglomerados online como Wikipedia, Google, Facebook, Yahoo o eBay han anunciado un apagón de 24 horas que comenzaría desde las 12 de esta madrugada y se prolongaría durante todo el día. Y por su parte, la red de microblogging... ¿Microblogging? Es muy difícil esta palabra, ¿verdad? Microblogging. ¡Microblogging! <risa> Twitter ha anunciado que no se sumará al apagón porque esto mermaría la capacidad de que la norma tuviera repercusión social y que, por tanto, la gente se postulara en contra. Así lo ha anunciado eh, Dick Costolo, consejero delegado de Twitter. Y para analizar este tema, tenemos, como siempre, en Revolución El Binario a Dante Sherma. Dante, buenas tardes. Encantado, buenas noches ya a todos y todas. Y un gusto volver aquí a, a este estudio... Señor José Luis Rodríguez Zapatero, estudio de radio. No, ya, lo ten, ya lo hemos, lo hemos liberado. Ya. No, no, bueno, pues que las ondas de la energía colectiva se lo hagan llegar. Así que sí, bueno, la verdad que habéis hecho una buena introducción, la ley SOPA. Sí, es lo que pretenden, Él empezó a, a debatirse en el Congreso el 26 de octubre del año pasado y bueno la verdad que sí el mecanismo es similar a tanto que se habla de la libertad de expresión eh, los ciudadanos del mundo libre no el mecanismo es similar al que se utiliza en China en Irán o en Siria para poder censurar como bien habéis dicho lo que el gobierno quiere solo que aquí se incluyen además las grandes compañías como Hollywood como toda la News Corporation de, de Murdoch entonces eh, bueno sí eh, eh, la buena noticia es que ayer el la mesa del Congreso Eh, decidió congelar la ley por toda la controversia creada y por la presión que, como bien habéis mencionado, han, han ejercido pues gigantes como YouTube, Google, Twitter. Al final, como también habéis dicho, eh, no acompaña este apagón que, por ejemplo, Wikipedia creo creo tener bien entendido que hoy ya está apagada, está cerrada. Y Twitter decía un poco eso, que hoy que iba a ser, bueno, mañana miércoles, mejor dicho. ¿Qué va a ser el primer sí, día. De... Aproximadamente aquí en España empezaría dentro de unas. Sí, a las 10 horas. De, de dentro este... de unas 10 horas. O sea, aproximadamente okay, okay. a las 8 de la sí, mañana. Me... No, a las 6 de la mañana de aquí empezaría el apagón en la costa este de Estados Unidos. Eso es. Sí, me he saltado todos los sí, las no, diferencias no, no, no. horarias y el Atlántico. No, no, yo tengo práctica de ver la NBA. Pues. Ah, mira, mira, muy buena. Entonces, que pues sí, lo, lo peligroso es obligar a filtrar ya, ¿no? El, el que se cierre en páginas sino que primero te pueden asfixiar antes que, que cerrar la página pueden restringirte el acceso a, a métodos como Paypal por ejemplo, que haya restricción en los buscadores que hacen referencia a tu página, entonces antes de cerrarte tienen los mecanismos para decir no, no, no, si no te hemos cerrado, claro, pero habéis impedido que cualquier usuario acceda a mi web, con lo cual es prácticamente lo mismo, entonces pues bueno eh, parece que, que pues, como siempre cuando se ejerce presión Eh, hay consecuencias, así que no sé, no sé qué opinión tenéis vosotros. Yo, yo quería hacer un, sí. una una bueno, una diferenciación entre la, el, el posicionamiento de, este, de estos gigantes de online estadounidenses de Google, de YouTube, de etcétera etcétera, de eh, Facebook, eh, eBay, no estamos hablando de gente muy grande y de la gran diferencia que hay entre cómo se ha cogido esta esta ley esta eh, es sopa. Eh, frente a la Patriot Act aquella... Sí, eh, que no se quejó nadie, ¿no? Eh, sí, quizá, hombre, el contexto está muy bien fabricado con, sí. con los atentados del 11 de septiembre tan, tan recientes pero lo cierto es que, bueno hay una gran diferencia eh, en ese sentido, ¿no? En el sentido de que eh, la Patriot Act está en funcionamiento y de hecho ahora toda la información que tenéis en Google Yahoo, Hotmail, Facebook eh, es propiedad del gobierno de Estados Unidos, en parte Eh, sí, es un poco o, cuando... O tiene el gobierno bueno. de Estados Unidos tiene acceso libre a ella por ser empresas estadounidenses. Así es. Y más o menos, pues, obede... en esta situación, que podría haber sido la misma situación, pues las empresas se han, se han plantado, ¿no?, a, ante los gobiernos. Claro, porque... Eh, ahí has tocado ya a quién afecta, es una ley del gobierno norteamericano, entonces tendría soberanía, vamos a decir, o legislaría sobre territorio norteamericano, pero como ya expliqué cuando hablamos de la nube y tal, la enorme mayoría de las compañías de, de hosting, de almacenamiento, los servidores de las grandes compañías están allí, con lo cual nosotros estamos desde España, pero cuando queremos acceder a Google, a Facebook, Twitter, a eh, páginas web que usamos prácticamente a diario pasaríamos por, por, por este filtro, nos tendríamos que atener a esta ley. Entonces, es una ley norteamericana que acaba teniendo repercusión a nivel eh, global, porque al fin y al cabo son empresas globales a nivel de Internet, los servidores están allí. Entonces, bueno, es una ley que nos afectaría a todos, porque no solo eh, penaliza, es que lo, lo, lo pone a nivel de pena. A nivel de crimen, eh, tanto el compartir música, películas, como el streaming... Delito. Sí es, delito, sí, es delito, gracias por la corrección no, no, jurídica me... Delito de, Ese es el término, entonces pues sí, se convierte en delito, por ejemplo Pues todo tipo de, de streaming que no esté registrado, que no pague unos derechos de autor Podríamos empezar a hablar ya qué sentido tienen a, cuando esos derechos son a título personal Entonces bueno, sí quería, cuando has dicho las diferentes posiciones A raíz de, de, de la noticia de ayer de que el Congreso paralizaba Robert Murdoch decía, así que Obama ha unido su suerte a los pagadores de Silicon Valley que amenazan a los creadores de software con la piratería, es decir, con el robo. El señor Murdoch la verdad que en una frase toca distintos temas porque en Estados Unidos ahora mismo hay dos fuerzas, dos grandes fuerzas económicas, bueno hay otras, pero quizá la única novedosa es Silicon Valley, luego tienes Wall Street, la, eh, la industria petrolera y demás, pero... Silicon Valley se ha convertido también en, una, en un conglomerado, en un peso o sea, es un, una parte industrial que también tiene un peso político y económico en Estados Unidos entonces, pues bueno, eh, me alegro de ver algo que yo esperaba a la hora de ver por dónde podían ir los derroteros este año que Silicon Valley se levante un poco eh, ante otras grandes compañías no olvidemos que también son en empresas multinacionales pero por cómo funciona su negocio necesitan de la libertad de internet entonces eso nos puede venir bien Oye Dante, ¿y esta ley Sopa tiene algo en común con la ley SINDE? No, la ley Sinde es un enanito al lado suyo. Sí, no, no, eh, la ley Sinde en realidad eh, pues era decir, oye, estos son malos y ahí queda puesto que son malos y te decimos, oye, no seas malo, ya está. Ahora mismo ya no son las, repercusi la, eh, las repercusiones como delito, porque es que da permiso a, a lo que sería aquí el... El Poder Judicial. El Poder Judicial tiene todas las facultades para poder, pues como he dicho, cortar el grifo de Paypal, restringir en los buscadores que te vinculan y requerir a los proveedores de internet para que te bloqueen. Antes de, de cerrarte multas, no, penas de 5 años de prisión por cada 10 piezas musicales o películas descargadas dentro de los 6 meses desde su estreno. O sea, que es hardcore. 10 películas que te hayas bajado según se han estrenado, 5 años de prisión. Entonces eh, Aquí en España pues, en... estaríamos hablando de un país de condes de Montecristo O sea, estaríamos sí. todos enterrados sí, sí, sí. En, en, en, en islas Entonces, bueno, esto pues, como digo, quizá el, el, lo peor que tiene es que ya obliga a, a filtrar Ya si los, si los busquen, que ya lo hacen, si quieren Pero bueno, que legalmente puedan estar filtrando toda la actividad Y decir, ¿qué es esto? ¿Qué ha pinchado este? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay allí? Pues, como dicen... Eh, muchos de los que están en contra de la ley ¿Qué libertad habría para poder criticar eh, Problemas sociales, políticos Que no se pueden criticar por otros medios? Ya es cuartar la libertad en Internet A ver, si me, si me he enterado bien eh, A nivel Lo que supone esta ley eh, Entre comillas eh, Sobre censura eh, O a, a nivel eh, peligros para la libertad de expresión Eh, frente a la ley de que vendría a ser como una especie de eh, secuestro de publicaciones, es decir, algo ha salido publicado es ilegal porque es, es pirata entonces eh, igual que un que se secuestró aquella portada el jueves porque un juez lo declaró eh, pero no el jueves, ¿no? ¿Qué? No, no, claro, no se, no se deja de emitir el. O sea, no se deja de. No, no se, se de, ataca al medio. Bueno, claro, no se quita la licencia la para, para eh, publicar. Pero en lo que se hace es eh, cortar ese, ese número, ¿no? Pues eso es lo que está haciendo la ley Sinde. O sea, en el momento en el que una página se demuestre judicialmente que tiene descargas ilegales, eh, cerrarla. Ah, ¿no? Así es, pueden caer todo, Mientras el, todo que aquí, lo que ya Lo que está pasando sería, eh, volviendo al kiosco, sería como si te cortaran todos los sistemas de distribución a Exacto, los kioscos y, no, y, bueno, siguieras existiendo, pero no pudieras. Claro, eh, claro, eso el, es. es que no es tanto cerrar las páginas, sino impedir que la gente acceda a la página. Entonces, si tú te haces una página web y nadie entra en ella, pues es como si no existiera esa página. Entonces, sí, muy buena muy buena la comparación. A nivel de prensa escrita, si no puedes hacer llegar los periódicos a los kioscos ni a los buzones, pues se quedan las imprentas y de poco te sirve. Yo no, pues eh, terrible, terrible No, pero bueno, la verdad que a ver, mañana, eh, yo creo que allí en Estados Unidos pues la gente se, pues, estará quizá más enterada eh, de lo de mañana y tal. Aquí en España veremos y pues protestemos y no les dejemos. Si somos infinitamente mal, pues... De momento, eh, como bien decíamos, 15 hack o 15 hack ya han anunciado <risa> movilizaciones para mañana aquí en Madrid. Eh, Perdona, Gerardo. No, no, sí, sí, sí es normal que te rías de mí. <risa> pero, no no pero me estoy riendo de ti, estoy continuando. No, no, normal, con tu es que digo que es normal. Ríete Hace mí. falta inglés en este país. No, no, no yo no dije 15 mal. hack porque estábamos hablando de Estados Unidos. Entonces, mmm, yo siempre los he llamado a los 15 hack eh, o 15 hack, los he llamado Hack Sol de toda la vida. Entonces, claro, ya como que me eh, pensaba que estábamos en, en Estados Unidos. Okay. Y mmm, otra cosa que, fíjate, estábamos hoy valorando... A ver, voy a mostrar un poco la costura del programa, ¿te parece? Nah, sí, venga, Estábamos hoy hablando y valorando la posibilidad de hablar de Miguel Montes, ese preso más antiguo de, de la historia de España. Y bueno, me, me he leído toda la historia de Miguel Montes, ¿no? Ya veremos a ver cómo darle el tema porque, bueno, no, no es tan fácil y es muy fácil caer en... en Bueno, en, en demagogias, tanto de uno como de otro uh -huh. lado, en lo que se refiere a este hombre que lleva 36 años en en, en, eh, de su vida en la cárcel. Eh, con múltiples fugas y múltiples sí, sí. nuevas condenas pero en todo caso, bueno, de, desde luego Mario Conde eh, está en la calle y él no, esa es la sí, cuestión sí. la y historia no, es peculiar, no, cual, no, me... no, hay, no hay delitos de sangre ¿no? pero claro, estaba leyendo toda la historia y cuando ya estoy leyendo al final del caso ¿no? eh, bueno, por así decirlo, la situación en la que se encuentra ahora, está en la cárcel y, y aspira a ganarse la vida como escultor mira Eh, dices, ¿por qué está hablando <risa> no Gerard de todo esto? Pues vamos a llegar a ello Resulta que lo que esculpe ¿Sabes lo que es? Bustos de camarón Sí señor, toma Porque le conoció personalmente, creo, ¿no? Sí, eran amigos personales Eso es. Y es más, eh, estos bustos Lo que se acaba vendiendo Estos bustos, el dinero se lo ha dado A la viuda de camarón sí señor. Porque eh, Como todos los flamencófilos eh, sabréis Eh, Camarón solo tiene derechos de autor de 17 canciones grabadas teniendo una, una amplísima, eh, o sea, podéis encontrar discografía de Camarón para dar y recibir pero eh, solo 17 canciones considera las GAE en las que Camarón es autor pensad en lo que supuso Camarón en el flamenco y lo que ha supuesto de, después y la de versiones que se habrán hecho de Camarón a raíz de él y, y bueno, las GAE esa gran protectora de los derechos eh, de los autores en España, pues eh, tienen en la, en la miseria la, a la vida de Camarón, eh, con lo que ha sido. Pues sí, la verdad es un ejemplo maravilloso. O sea, maravilloso, digo, es sí. que me acordaba ahora, estabas hablando de, de esto y del otro y pues digo, bueno. sí, todo, eh, la vida nunca deja de sorprender, los derechos de autor para quién y como decía Dani, que volverá pronto a, a esta sección de revolución binaria. ¿por qué no derechos de autor durante 20-25 años a título personal? ¿Qué sentido tiene que cuando Google compra Motorola adquiera 18.000 licencias para enriquecer aún más a Google? Pero si esa invención sería de, de una mente humana, que esa licencia, acabas de poner el ejemplo de Camarón, no solo las canciones y las versiones, sino como bien has dicho, la influencia que tuvo en todo el flamenco. Eh, Primero, ¿por qué tiene que pagarse en dinero? Pero bueno, en fin, que sí, que, que claro. la verdad es que has un poco todo y esto de la ley SOPA es igual. porque Que al fin y al cabo son los privilegios. Hace unos siglos era la nobleza, el clero. Hoy en día es mantener los beneficios multimillonarios de Hollywood, de la News Corporation, de las grandes discográficas que han hecho chicle de, de la música. Así que, qué nombre hombre, que no. No, sus derechos de autor son una mera excusa. Además, eh, bueno, ya Yo sé que si me enrollo mucho, este es un tema que me apasiona. Pero eh, hace poco estu estuvimos también, bueno, pues con, con la gente de Bookcamping y el no exactamente el proyecto Book Camping, que es un proyecto de cultura libre, pero sí otros proyectos culturales, editoriales que están saliendo ahora adelante y en, en los que la venta es directa, la venta directa del producto, ¿no? Es una, una gran diferencia que. Vale, es un problema para las Mayors, pero es un problema para eh, Planeta, es un problema para eh, el Warner Brothers, es un, planeta, es un problema para Sony Music, pero el autor, o sea, los, los, los músicos ahora venden sus discos en los conciertos y se venden claro. bien, y, los, y los, los los escritores hacen bolos para presentar sus libros y se venden bien bueno, ver, algo habrá porque a mí me, me, me seguirá que hay, me, me gusta que siga habiendo megaproducciones y de alguna manera se tienen que pagar claro y, es que y es todo es el mundo las paga contento es cuando también, se... la parte de financiación y dinero que la parte de, de la, la firma el registro de quién lo ha hecho o sea, las obras no tienen por qué perder su autoría a eso, a, esa, a eso me refería o sea, una obra puede llevar su autoría si son obras muy buenas pues se le reconocerá implícitamente a ese creador pero eh, por qué pagar cada uno por cada cosa y no que sean un rollo Creative Commons, ¿por qué no parte de... A mí me hace mucha gracia todo esto último de, de impuestos y deuda y demás, eh, pongamos dinero entre todos y habrá dinero para esto y para lo otro ¿por qué no, por ejemplo, que parte de los impuestos fueran, fueran para la sociedad general de autores? No se suponía que era pública... Acabó siendo el Imperio de Teddy Bautista. Porque no les cae, es una especie de órgano redistribuidor y que usa un tanto por ciento de los impuestos para eh, premiar económicamente a los creadores españoles. Pues sí, si me está en, me estás viendo esto en, con la aportación de los impuestos a la Iglesia intacta. No, no, ya no, ni por ahí sí, no entramos a valorar. Ya, claro. No, esto sería en un nuevo sistema en el que eso no haya dinero para Iglesias, ejércitos y demás, sino <risa> nosotros decimos para qué se va el dinero. Dante, ¿algo más sobre la sopa? Nada más sobre la sopa, nada más. Eh, simplemente, si me permitís, anunciar que, bueno, que revolución binaria, volverá este jueves ya con Dani, que vamos a incluir eh, a otra persona, que la verdad que a nivel informático es un crack el tío. Así que, bueno, yo procuraré, intentaré que, que mantengan ellos la sección y, y, bueno, iré yo por otros temas eh, también míos como la historia, así que bueno, Revolución Binaria volverá potente y práctica con, con dos especialistas en la materia. Pues con ese anuncio nos quedamos, Dante, muchas gracias por estar aquí una vez más. nada vosotros. Vamos a hacer una ronda Dante, despídete de la gente antes de que echemos la persiana. Yo que larga vida a todos. Y Claudia, que todavía estás aquí sentada en la mesa. Lo mismo, lo mismo que antes. <risa> ¿Y María. Pues os esperamos aquí el jueves. Gracias por estar al otro lado del ordenador. En el nombre de Fosi, que no tiene un micrófono, a mano ahora mismo también. ¿Cómo que no tiene un sombra. micrófono? Os, despido, os despido. Es el que ha hecho a Rajoy. Eh, <risa> y a para Sánchez. que todos lo sepáis. ya a y a Madre mía, Ligo, qué, tri la qué trilogía de improvisación <risa> que te has hecho. A, a Zapatero, ¿no? Porque sabéis que Zapatero es aquí un invitado de lujo sí, y que viene. Zapatero viene de verdad, claro. Zapatero claro. Viene de verdad. ¿Y Gerardo, tú qué tienes que decir? Yo. Pues mejor ahora, ¿no? Me callo y ya está. Digo, no sé. Puedo decir algo Venga, así. Venga, sí, tira la persiana. Tira Primero me pego un tiro y luego tiro de la persiana. <risa>